Luego de 11 años de la masacre de Puente Poirredón, la estación Avellaneda pasará a llamarse Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, nos comenta cómo fueron estos años de lucha para lograr cambiar el nombre de la estación. Un proceso que en principio tiene un punto de partida que fue aproximadamente en el 2006 cuando los, el diputado Eduardo Macaluzzi primero y después Liliana de Parada... Eh, Bueno, hicieron la presentación de este proyecto, parido por las organizaciones y por la lucha, ya que hace años viene rebautizando la estación Avellaneda por Darío Maxi. Eh, entendíamos que era importante, de hecho, para que pueda hacerse eh, ley, se pueda transformar en ley, había que hacer una serie de presentaciones, primero en diputados y después en la Cámara de Senadores, que eh, digo, es lo que hoy se votó y es... En principio, hasta que, bueno, tenga, eh, pase por el Poder Ejecutivo, estamos en condiciones de afirmar que el cambio de nombre de la organización es ley y se va a pasar a llamar Maximiliano Kostek y Darío Para Otro, obviamente, es, es un, un hecho histórico, eh, es el fruto de años de, de lucha, de militancia, de esto que nosotros le ponemos mucha importancia, que es la construcción de la memoria, de los símbolos, Eh, y de, de esta pelea por justicia también de tantos años que ahora ha, ha tenido eco también en la Cámara de, de Diputados y Senadores, que bueno, eso de alguna manera también eh, aporta a construir esa, esa legitimidad que cualquier, cualquier bandera de, de justicia, eh, como, como es la que venimos levantando en relación a los asesinatos de Maxi Darío durante el gobierno de Dualde. Eh, hace falta, ¿no? El apoyo popular es muy importante y tanto en, en diputados como en senadores eh, ha tenido un apoyo muy mayoritario, ¿no? Este proyecto de ley. Por otra parte, también comentó sobre el estado actual de los autores intelectuales en la masacre de Puente Poirredón. Realmente tenemos que decir que hoy la causa federal está, está cajoneada, de hecho se cayó cuando... A determinado tiempo y no tiene no tiene tratamiento la, la, eh, los procesos judiciales acá nosotros eh, hemos señalado la del eh, poder político en que no haya podido avanzar, porque evidentemente digo, hay, hay sectores que, que tienen mucho que perder no solamente el dualismo, sino algunos eh, sectores o, o personas concretas en aquel momento ocupaban cargo con el gobierno y hoy se siguen manteniendo en ...en diferentes ámbitos de la vida pública... ...digo por citar el caso del senador... ...hoy senador Aníbal Fernández y otros... ...pero bueno Solá y Juan Juan Álvarez... ...hoy en el Frente Renovador... ...que con masa que merecen... ...todo nuestro repudio... ...por eso nosotros hemos... ...hemos optado por... ...por redoblar la lucha... ...por eh, seguir con esta campaña... de de candidato a la casa... ...el de scratch, de instalación... Eh, ca ...callejera y que bueno ha dado el resultado que ha dado ¿no? la, la condena social a los responsables intelectuales y políticos, pero en términos de la justicia eh, formal, la, la instancia jurídica que tenía que estar avanzando, no, no, no lo han hecho. Bueno, es un reclamo que cada 26 se vuelve a, a, a retomar y este tipo de, de victorias, pequeñas victorias como la de hoy, eh, ayudan también a apuntalar esa lucha.